d i s f r u t a de tu programa Son Boleros. u n recorrido por la música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo su t i e n d o por ti, s i e l i t o o lindo. Mi amor Silvestre. Grandes compositores y cantantes. Anécdotas, comentarios y, y algo más. Mira Catalina que te compro un guayo que la yuca se me está pasando. Son, ¿Son b o l e r o s Bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar. No pudo fallar. Con este pique de acero, el sol no puede. Son boleros, escúchalo todos los sábados y domingo a partir de las 8 de la noche. <tose> Radio TV y Salsa en Línea te desean f e l i c e f i e s t a No t J. e e e Piss me. Buenas noches, mis querida audiencia. Bienvenidos a su programa Son Boleros, directamente desde Ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estamos transmitiendo por Salsa en Línea Radio, desde Guayaquil. Por la emisora Swing Radio TV. Por la emisora Mi Radio TV. Y en la parte de Europa, solo para rumberos. Y en Nueva York, Costa Azul Radio. Bueno, hoy se nos ocurrió hacer un programa un poco improvisado por el tiempo. Pero bueno, lamentablemente, pues. Tenemos、eh, uno de los salseros、eh, queridos en el ambiente, Tito Rojas, el salsero puertorriqueño, conocido igualmente por temas como El gallo salsero y canciones、eh, Siempre sereo, señora de madrugada. Precisamente murió esta madrugada a la edad de 65 años de un presunto ataque al corazón. Eso informó su hija Jessica Rojas. Fueron familiares del intérprete quienes lamentablemente lo encontraron en el suelo y sin signos vitales en el balcón de su residencia,、eh, no, de una residencia, parece que un amigo estaba visitando, en el barrio Las Tejas de Humacao, municipio en la costa del este de Puerto Rico. Bueno, precisamente esta madrugada una llamada al 911 alertó sobre un caso médico en una residencia del barrio Tejas de Humacao y、eh, pues lamentablemente, vuelvo y repito, era Tito Rojas. Así que hoy、eh, estamos haciéndole un pequeño homenaje, muy pequeño, improvisado, pero con mucho cariño, para el disfrute de todos ustedes. Pueden enviar un mensaje de texto, pueden enviar nota de voz, llamadas al WhatsApp. Así que vamos a continuar con el programa. Una pequeña entrevista y seguimos con música. De eso vamos a hablar, vamos a hablar ahorita también. Fíjate que los comienzos de Tito, para los que no saben, fue en, en eso, en la música de rock en español. Que yo también tengo algo de eso, porque yo tuve una banda de rock también en, en mis años de universidad y un poquito antes. Y de ahí, bueno, es que, que, que yo no he hecho realmente. Y de ahí es que comienzas entonces con la orquesta de Pedro Conga, con quien estuviste por supuesto. Orquesta internacional años, de ¿verdad? Pedro Conga, cinco años. Ahí fui.、Uh, después que salí de. Llegué a la high school, que yo soy de un mercado Puerto Rico.、Uh -huh. eh, Y soy de un campo de gente humilde, como somos todos nosotros. Claro que sí. Y la gente que nos está viendo. Un abrazo. Entonces, pues ahí llegué a la high school y ahí conocí a The Amaral, de Rafael Amaral,、eh, un organista, y, y estaba, e estoy hablando de las canciones de Sandro, las canciones de Los Ángeles Negros, las canciones de Roberto Carlos y canciones así de Julio Jaramillo. No, eso fue en la guitarra, p o r q u e yo toco un poco de guitarra sí, también. Sí, sí, sí, lo sé. Entonces ahí, pues. Llego allá con Amaral, se rompe el grupo y entonces Pedro me hace un acercamiento. Yo, en verdad, no.、Eh, cantar salsa era el primer disco de,、eh, que se titula Mima la Pulurera. Anda.、Eh, que fue el primero, el, el disco que hice con, con Pedro. Estuve cinco años con él, fue el único. Y entonces ahí estaban los coros juntos: e t a n Cuchi, Birico, Davi, Taquito, Juju. c a n s a n t o s Codón. ¡Guau! Entonces, gracias a Javiera, que en paz descanse. Sí, señor.、Eh, entonces. Arranqué por ahí para abajo, después me, justo le dice a Pedro: Pedro, me voy a bailar el gallo.、Pan. Entonces, justo le puso Pedro Conga a Pedro Conga.、Da. Entonces, a mí me puso el gallo. Pero, entonces, la gente me pregunta, Norberto, que si, ¿por qué el gallo?、Eh? No es que yo sea gallero, papi era gallero. A mí me han robado como cinco gallos. ¿Entiendes? Pero, ¿De oro o gallos de verdad? No, gallos de verdad, pero había que matar a los perros hueveros. A mí, que eso no se puede hacer ahora ni nunca. Este show le va a gustar a la gente. Y ahí comencé con c o n j u n t o Betancourt a grabar dos LP. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, en cinco años. Y ya de ahí, entonces tú, tú haces. Ahí está, e s a me u j r me gusta. Ah, ya eso es. Exacto, ya eso es entonces con el conjunto con b o r i n Cuba. Con b o r i n Cuba. Con b o r i n Cuba, que es este tema que entonces acabamos de hacer ahora.、Es、correcto. Y ya de ahí, luego de eso, uno de los temas que también, que fue con la Puerto Rican Power. Sí, dos á do l b u m s también con Luisito Ayala. Un abrazo, Luisito. Tienes lista a A Luisito lo tenemos en lista, claro que sí. e s t á s escuchando Salsa en Línea? En diciembre, sabroso. llegado、so es que no si、lleg a mi vida no soy. アティボベディー。 Ahí tuvimos escuchando con la orquesta de Norberto Vélez, programa que fue invitado ahora último, Los de la Loma. Esto fue una presentación en el mes de diciembre de Tito Rojas. Se puede decir que fue una de las últimas presentaciones de Julio César Rojas López, el nombre verdadero del artista. Lanzó su primer disco de sus más de 25. Mima la Bululera, junto a Pedro Conga en 1972. Tras esa experiencia, pasó a la orquesta del cantante cubano Justo Betancourt y el conjunto b o l c u b a con la que grabó Distinto y d i f e r e n t e en el año 1977, y Presencia, en el año 78. Según la biografía incluida en el libro Historia de la salsa del periodista y sociólogo puertorriqueño Irán Guadalupe. Aunque luego se desligó de ella, Betancourt le propuso sus siguientes dos discos como solista. La Borincuba con amor presenta a Tito Rojas en el 78 y Borincuba aquí en 1979. Así que vamos a continuar. Con este pequeño pero gran homenaje a Tito Rojas. Así que disfrútalo.、Eh, de estar con la Puerto Rican Power, ya te vas como solista, entonces, y comienzas tu carrera como solista desde qué año, si te acuerdas. Ahí me cogiste. Yo también. <risa> yo no me acuerdo. <risa> no me acuerdo, yo, sé, yo no sé para qué año fue. Pero fue hace unos cuantos、pero、años. Porque... Nada, de ahí rompí a hacer el conjunto Borincano. En el rompimiento del conjunto Borincú, allá en Venezuela. Justo se、eh, fue a New York y yo arranqué con un muchacho de Borincuba a Puerto Rico. Ahí grabamos, la mitad grabó con un toborincano, en el coro Tito Gómez, para descanse. Luego hice Tito Rojas y, y Tito Gómez también estuvo, estuvo siempre conmigo,、eh, Dios、uh -huh. me lo bendiga,、eh, donde quiera que esté. Entonces, p r i p a v o ha sido historia, de verdad que sí, porque continué buscando lo mejor, buscando echar para adelante, ¿sabes?、Claro. Eh, criar a mi familia,、eh, eh, darle. Dale, este, eh, mandar a mis hijas a estudiar, que es lo más importante, ¿no? Y entonces, pues lo logré、eh, amaneciéndome y trabajando t r a a a b j n duro, o d rompiendo noche por derecho propio, humildemente.、Gracias. por ahí vinieron todos los discos por ahí para abajo con la compañía que yo trabajaba, de Musical Production, que、eh, dirigía al señor Tony Moreno, que falleció,、mm. y a、eh, I mi mean, Bunda Merced. d v o s イノステガモステガステガステガステガステガステガステガステガステガステガステガステガ ら。 メデュースだ。 Son las ocho y treinta y ocho minutos. La buena música la disfrutas por aquí por mi radio TV, m i radio TV, m i radio TV. Mi radio mi TV, radio. TV.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 Baba o y o provincia de Los Ríos. Comunícate por WhatsApp 098-8919137. Ya sabes, el copión está a la altura de tu necesidad. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Swin Radio TV. Salse en línea, radio y TV. Y la mejor programación. Salsera. Bueno, y continuamos, continuamos aquí de regreso en su programa especial Homenaje a Tito Rojas. Directamente desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Enlazado con Swim Radio TV. Salsa en línea. Mi Radio TV. Solo para rumberos. Y Costa Azul Radio. Hacemos el homenaje a este gran cantante. Uno de los. De los bueno, ya van quedando pocos, ¿no? De, de los duros de aquella época. cantante de la salsa cantante también trabajó con el conjunto borincano con el que sacó un disco en 1980 cinco años más tarde grabó con la orquesta de luisito ayala y la puerto rico power el gallo salsero como se le conoció a tito rojas tuvo una vasta carrera de más de 40 años y nos que lanzó otros discos como a mi estilo Por derecho propio, humildemente, quiero llegar a casa, el de siempre y tradicional. También cantante de los éxitos, he chocado con la vida y condéname a tu amor, era conocido por sus expresiones como dale p a a b a j o perdona, claro, bruto, <ríe> y coge p a tu casa. Su última producción fue Un gallo para la historia. Pero vamos a escuchar de una de las últimas presentaciones en diciembre, ya casi llegando a, a la Nochebuena, cerca de Navidad, Tito Rojas. Así que disfrutemos de un temita bien sabroso. Grabar este tema de por la calle del medio, y yo no sabía. Yo q u e r í a que hoy la calle del medio, d ó n d e es eso, y o será para la perla. yo, ¿qué Entonces, s esto, señor? e Y bueno, i n v e s t i g o c u á l era la calle del medio? Sí, la encontraste, y es una variada que hay en el río Piedra que este cerámica, verdad? n Ahí u e Cerámica, a h está la calle del medio, yo creía que era. Que cogiendo, subiendo la cuesta del de v i o somos para la perla. <risa> esa no es la de medio, es la de la, <risa> la derecha. La de la... Bueno, <risa> no, no, no. entonces, pues ahí me invitó y caramba, la gente、eh, me ha felicitado y yo estoy contento por esa gran invitación. Además, que eso hay 18 cantantes ahí, ¿no, l b e r t o Muchachos, pero Gilberto hizo el disco de historia ahí. Sí, s e、sí, sí. Entonces, contentísimo por haberme invitado ahí. Y bueno, y tenemos cosas más a o n i c a s Oye,、Está、por la calle del medio, caballero. Míralo. Dale, dale, dale. Dale p a abajo ahí. Desesperación, llega otro fin de semana. 安心して、もうはほとう。だなん preparo la tela。まさぶ じやあもう tarde. Orquesta, la, es la orquesta más popular que hay en, en Centroamérica.、Ajá. Y yo, yo me crié casi en Venezuela a los 17 años o 18 años con, con Justo b e t a n c o u r t mi compadre,、uh -huh. con el porín Cuba. Y nunca pude ver a, a la orquesta de b i l l o Caracas en persona. Pero、eh, se llama n b i l l o s legendarios. O sea, ahí está Oscar de León, está Charlie Laponte, está Carlos Vive, está Milly Quesada. Eso es. Ahí también, está ¿no? Eddie Herrera. Legendarios son Pillos. El gallo. Pillos, la más popular. Si bailas de aquí, vaya. Si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás. Pasito, tuntón. Pasito, tuntón. Pasito, t u n n Um, um um, um um. no、olvides de marcar lo q u e siempre te enseñé. パシトントン、バシトントン、バシトントン、バシトトン、トントシトトントン、バシトトントン。 パシドドンドンパシドドンドンパシドドンドンパシドドンドン パシドドンパシンパシドドンパシドドンパシドドンパシドドン Son boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Tito Rojas con homenaje al Avillo Caracas Boy con esa producción legendaria. Esperando, pues, que estén disfrutando de este programa, les recuerdo que el día de mañana, domingo, pueden escucharlo por este mismo canal a la misma hora. La reposición del programa. Decía que la última producción de Tito Roja fue Un gallo para la historia. Previo a ese disco lanzó El Viajero, álbum que publicó bajo su propia discografía TR r e c o r El primero fue independiente, publicado en el 2 0 0 2 y cuenta con ocho t e m a s Es un disco para el bailador, de la buena rumba y la calle, al estilo. Que conocen a Tito r o n Dijo en aquel entonces a e F, el e ex miembro de las orquestas de destacados músicos como el Boricua, Pedro Conga, el cubano Justo b e t a n c u r y la Puerto r i c a Power. Antes de trabajar de forma independiente, la carrera de este músico de 59 años estaba en manos de Musical Production, con la que sacó al mercado los discos s e n s u a l a mi estilo. Por derecho propio, humildemente y canta, gallo canta. Y la producción Tito Rojas. c o n t i n u a m o s pues con este programa Homenaje a Tito Rojas y vamos a disfrutar un bolerito, un clásico bolerito y luego uno de los éxitos de Tito Rojas. Disfrútenlo. プレゼンティーの世界にに もう、あなたはもう、あ r たはもう、あなたはもう、あなた 何時 Son las nueve y siete minutos. Programas educativos, musicales, de opinión, entrevistas, deportes y mucho más. Solo por Mi Radio TV.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 Bueno, y aquí estamos de regreso disfrutando el programa. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Ciudad de Guayaquil, Ecuador, para el mundo por Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio y Mi Radio TV. Estamos haciéndole un pequeño homenaje a Tito Rojas, ya que lamentablemente Pues nos dejó. Esta madrugada en Puerto Rico. Creció y se formó en la ciudad de Humacao. Precisamente esa es en la ciudad que falleció. Ubicada en la costa oriental de Puerto Rico, donde cursó la escuela primaria y secundaria. Desde edad temprana, Rojas disfrutaba cantándole salsa a su familia y amigos. 1974 tuvo una audición con Pedro Conga y su orquesta internacional. Cantó el tema Olvídate de mí, acompañado por orquesta y Pedro Conga lo contrató como cantante. Tiempo después abandonó la banda para unirse con el conjunto b o l i n c u b a dirigido por g u s t o Betancourt como vocalista libre. Con esta orquesta participó de la grabación de Con Amor. Llegando esta a ser un éxito en 1978. Bueno, continuamos para no、eh, atosigarlos con tanta locución. Vamos a seguir con el programa y tenemos dos numeritos actualizados. Son números、eh, típicos de Tito Roja, emblemáticos de Tito Roja. Pero en esta oportunidad está acompañado por la orquesta de Noberto Vélez. Esto fue una audición en vivo que se hizo ahora, en este mes de diciembre. Así que se puede decir que la última presentación que tuvo Tito Rojas. Así que vamos a disfrutar de estos dos tremendos temas emblemáticos. Esto sucede, pero、bueno, la canción es la más que le gusta a la gente. Señoras de madrugada, qué buen empleo. Cubro por usar mi almohada y f u e un recreo. Señoras de madrugada, すごい だから、ちゃんと言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言うて、言う もうすぐ行くよ。 フェーンってやられて、な e だっけ De Tito Rojas, Tito Rojas. Bueno, vamos a darle un saludo a un gran amigo de hace muchísimos años, 45 años quizás, un poco más, un poco menos, pero por ahí vamos. Tuvimos una magnífica reunión el 19 de diciembre.、Eh, bueno, ahí disfrutamos, cantamos, bailamos. nada, Germán Bravo, Germán r b Arquitecto, v o a Payaso, Mago, Humorista y el Director de la Orquesta y Novio de la Madre. i <risa> Hermano, un gran abrazo y está en sintonía disfrutando del programa. Y a toda esa gente que está disfrutando del programa, pues espero que hayan compartido una feliz Navidad. Una feliz noche buena con su familia y nada. Lo mejor para el 2021. Esperemos. Voy a hacer un comentario que está un poco fuera del u g a r del programa que estamos pasándolo en este momento. Pero creo que es el momento indicado porque se fue otro hombre esta madrugada. hombre Culto bondadoso, un caballero de la música, del cine y la poesía. Me refiero a Víctor Cuica, caraqueño, venezolano. Dice en una de sus entrevistas: saliendo del ejército, entré a la marina y conocí la música que tocaba Glenn Miller. La marina estadounidense y la marina venezolana hacían operaciones conjuntas. Y cuando yo vi las bandas militares de Estados Unidos, la manera como tocaban, dije, qué loco, yo quiero tocar así. Y alguien me explicó, eso es jazz. Entonces empecé a incursionar en el jazz. Recuerdo que el primer disco que compré fue el de Paul González, un saxofonista que tocaba con la orquesta del Duke e l l i n g t o n Luego compré otro de Sonny Rollins, uno de Charlie Parker, Y otro de Stan g e r John Coltrane, todos estos saxofonistas. Y empecé a hacer jazz hasta el día de hoy. Toqué durante un tiempo con la banda de Jerry w a y e Estudié con el maestro Ramón Carranza, que me enseñó bastante. Fui a Nueva York y estudié con el maestro Mario Rivera, un saxofonista dominicano que tocó durante muchos años con Tito Rodríguez y Tito Puente. Víctor Cuica, en entrevista publicada por la revista exclusiva en julio del año 2018. Víctor Cuica, paz a sus restos también. Una gran pérdida para Venezuela y para el ambiente del jazz. Bueno, continuamos. Un saludo también a mi colega. Salvador García Landa Eta, que se está comunicando desde la isla de Margarita, Venezuela. Un gran abrazo, hermano. Él se está estrenando una nueva temporada con su programa Azocosalsa 74, en una nueva plataforma que、eh, la hicieron, la diseñaron, que es Swing Caribeño. Lo van a transmitir directamente desde Margarita mañana a la una de la tarde. Igualmente un saludo efusivo a William Ríos. Él hace el programa Domingo Boleros. Todos los domingos a partir de las once, a veces once y media, a veces a las doce del mediodía, disfruten tres horas de un viaje. A esos boleros de antaño, William Ríos y su programa Domingo Boleros. Pueden también escucharlo por aquí, por mi Radio TV. Continuamos entonces con el programa. Hablamos de Tito. Al cabo de un tiempo, Rojas formó su propia banda. El conjunto borincano, de corta duración, entre 1987 y 1988, cantó con un buen suceso versiones salseras de Noche de Boda, Quiere Metal como soy, junto a la Puerto Rican Power. En 1990, Rojas grabó como solista el exitoso LP Sensual para el sello Musical Production. Le siguen con igual o mayor éxito los álbumes Tito Rojas de 1992, A mi estilo de 1993 y en 1995 grabó por derecho propio, que lo ubicó en la lista de éxito latino de la Billboard. Obtuvo el reconocimiento de la industria discográfica al ganar el doble álbum de platino al premio Paoli al mejor artista en de salsa del año y el premio ASC. Vamos a continuar con el programa y disfrutaremos de dos temitas de Tito Rojas bien s a b r o s o s Así que sigan disfrutando del programa. Son las nueve y treinta seis y minutos. Hola, hola, amigos de c o b r i y del Mundo. Gracias por seguirnos en Salsa en línea, radio y TV. Tenemos todo lo que tú necesitas: el Copión, proveedor de suministros informáticos y papelería.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 De Ecuador, programas de opinión, música, entretenimiento y espectáculo. Mi Radio TV, radio radio TV. TV. Son y Letras por un mundo más justo, mundo más, más, más justo. justo. Bueno, y continuamos, continuamos con este pequeño pero gran homenaje a Tito Rojas. Pero antes vamos a enviar unos saluditos. La gente que está conectada está pendiente del programa. Vamos a enviarle saludos al grupo de amigos de Tronconcito. Troncosito. Grupo de amigos de Troncosito. Especialmente para Germán Bravo y Walter Gómez, destacado periodista, todos famosos artistas. Del arte de hacer rey. Así mismo es mi hermanito Germán Bravo, el hombre de la comedia. Así que si necesitan una persona que les levante el ánimo y les haga reír, hagan disfrutar de sus fiestas, de sus matines, ¿verdad? Los niños, un programa. Una matiné donde están celebrando algún cumpleaños de los niños, pueden con mucho gusto contratarlo. Contratarlo. Él es Germán Bravo. Germán Bravo, aparte de ser payasito, pues también es mago. Así que pueden comunicarse con él al 098-633. 5811. Repito, 098-633-5811. Igualmente, si usted quiere hacer alguna remodelación en su vivienda o tiene algo en mente en la construcción, puede contactarlo, Que Germán le resuelve todas las ideas y los proyectos que usted tenga en mente. En la arquitectura y la construcción. Dicho esto, continuamos con este pequeño pero gran homenaje a Tito Rojas. Les comento que en 1996 Tito obtuvo otros éxitos con Humildemente y para el Pueblo, así como el 20 aniversario, alegrías, penas y Navidad con Tito Rojas en 1996. 98. Fue fundador del conjunto Borincano. Como ya les había mencionado, obtuvo una serie de éxitos musicales. Entre estos están mejor que siempre con b e l i Corona, Ramona, el vendedor que no fía, La bodega de la esquina, Gúzate y Corre Berro. Entre unos tantos temas. Fueron muchos los músicos y coristas que pasaron y aportaron. En esta agrupación, Pablito Paredes, Alex Martínez, entre otros. En 2002, Rojas y su banda grabaron en vivo desde Las Vegas, Nevada. El álbum se tituló Rojas Live, auténticamente en vivo, con Roberto Roena como invitado especial en Bogotá. Su álbum más reciente, en esa época, es una nota. De hace unos par de años fue borrón y cuenta nueva con si me falta s tú y cuando un hombre se enamora como otros éxitos más pero continuamos el homenaje y vamos a escuchar un tema que fue creo que fue uno de los primeros temas de tito rojas con la puerto rica power Noche de boda, y luego cantemos todos, cantemos actualizado de este mes, Frenquecito es así que sigamos disfrutando del programa. Nos fuimos al hotel.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 Con La virtud de otros hombres, ni creo que ahora mi honor esté manchado. Y si por un momento confieso que he dudado, ha sido porque hasta hoy lo habías callado. Pero pensé yo no soy dueño d e s u v i d a en el pasado, no me tiene que dar cuenta. もう一つのことは、もうのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、も a 一つのことは、a う一つのこ e は、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのこと n もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一 Game of t h a n e you. Espero Que estén disfrutando del programa. Música clásica, clásica de Tito Rojas. Música del recuerdo. Y tenemos unos saludos también para mi hermanito William Cerda Willy Cerda, cantante. Si usted quiere un cantante para una actividad, una reunión en su casa, en su empresa, en su barrio. No dude en contratar a Willy Cerda. Willy Cerda es un cantante, como muy pocos, domina todos los géneros musicales. A veces es difícil conseguir un cantante que domine todos los géneros musicales, pero Willy sí lo domina, lo domina a la perfección. Si usted quiere escuchar salsa, bolero, música mexicana, música rocolera, William Cerda es el hombre, el indicado. Y está en sintonía, disfrutando del programa. Le voy a dar el número y usted lo llama. 099-957-9791. Recuerden, William Cerda. Aparte de eso, lo puede ver todos los días viernes. A las 6 de la tarde o 7 de la noche, no estoy muy seguro, en la página del Facebook Un Café con la Tercera, en vivo. Se presenta todos los viernes. William Cerda, 099-957-9791. Y continuamos con Tito Rojas. Rico, quiero desearle muchas felicidades a todos los músicos del mundo, especialmente los de Puerto Rico. Mi orquesta, quiero desearle mucha s felicidad e s y desearle mucha salud y bendiciones que no pueden fallar, especialmente para mi hermana Idalia, para mi madre, para m i hijas, Kisha, Jessica, Briana,、eh, Julián, Amanda, Kisha, la mayor. Este, a los yernos míos no los va a saludar a ninguno porque se quieren comer todo el lecho. Anyway. Yo tengo unas cositas bonitas y tantas cosas que quiero expresarle a la gente que me han seguido tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Me han dado la mano tanto y tanto y tanto. No en Puerto Rico, en el mundo entero. Decíale este regalo tan lindo. No es el lechón, porque los muchachos tienen hambre. Ahorita les vamos a seguir contando. Está bien. Yo soy Tito Rojas del Gallo y estamos aquí celebrando la Navidad. Un saludo también para mi pana Jorge Bravo. Jorge Bravo, que hoy está de cumpleaños. Cantante, pianista, músico, profesional, doctor en psicología. Así que desde aquí, desde Son Boleros, le enviamos un gran saludo a mi pana Jorge Bravo. Jorge Bravo que está cumpliendo años hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicina, eh! ¡Felicina, eh! ¡Feliz cumpleaños! たくさうございます。た l さんありがとうございます。たくさんありがとうごた que en Las noches tú pasas frío sin mi calor Solo esperando verme llegar hasta tu morada Para calmar tus ansias de amor y loca pasión Loca pasión la que tú sientes por m í vivir Prometeré de ti alejarme pa' que me olvides Prometeré no ilusionarte con mi mirada Tan solo aléjate de m í que yo lo mismo haré Que no quiero verte llorando No quiero verte llorando No quiero verte llorando No quiero verte llorando、no Les cuento que ese fue un tema improvisado de Tito Rojas. Lo pusieron a improvisar. Norberto le dijo, hermano, aquí llego. a p r e n d e s e esta letra y vamos a arrancar con el tema. Y así fue. Escuchando t á s s e son boleros con el profesor Jorge Palacios. Dejará、claro、que llore. Oye, no quiero verte llorando, linda mujer. ¿Verdad que feo? Era una linda y bella mujer llorando. Yo no aguanto ver a una mujer llorando. ¿Verdad que no? Mujeres tan bellas. Hermosas, que nos dio la vida, que nos dio Dios, espirituales. A veces, como todas las cosas, no voy a decir eso, pero bueno, la mujer es lo más bello que tiene la vida. Yo les agradezco a todos los que estuvieron en sintonía, les agradezco de verdad. el haber estado conectados disfrutando del programa f un e u programa especial hoy no hubo boleros tuvimos un solo bolero pero se me ocurrió hacerle un homenaje un pequeño y gran homenaje a uno de los grandes como fue tito rojas que dejó su nombre en la historia de la música afrontillana en afrocaribeña Quiero enviarle un gran saludo también al grupo de Son Boleros. La gente que está siempre en sintonía disfrutando de la buena música que nos coloca William Ríos. Todos los domingos a mediodía son boleros. Reitero mi saludo y un gran abrazo a todos y cada uno que están en el grupo de WhatsApp. De Son Boleros. Saludos a mi hermano William Cerda, excelente cantante. Feliz cumpleaños a mi brother y tocayo Jorge Bravo, cantante profesional de la psicología y pianista y músico. Y a mi buen amigo Germán Bravo, también. Y cómo no, A mi colega, amigo, máster José Iglesias, periodista, profesor de la FAXO, profesor de periodismo de radiodifusión, director de Salsa en Línea Radio. Así que le envío un gran abrazo a mi estimado amigo. Y tengo dos、eh, pensamientos que me envió Germán Bravo. Con eso me despido. Y les voy a dejar un número muy ícono de Tito Rojas. El, el número se llama Nadie es Eterno. ¿no? Un número n bastante añejo. Un Número que fue ranchera en un inicio, hace más de 60 años atrás. Pero bueno, él lo tomó como suyo para la salsa. Y lo hizo muy bien. Con ese número me voy a despedir. q u Es e un número grabado ahorita, ahorita en diciembre, f r e s que c i t c o ¿okay? Me despido con las dos frases de mi amigo Germán Bravo. Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Para controlar la vida hay que empezar a controlar la mente. Dos pensamientos. que nos deja mi amigo Germán Bravo, que siempre es consecuente los sábados con el programa. Así que yo me despido de ustedes y ya nos vemos el próximo año, porque el próximo jueves es 31 de diciembre y les deseo un feliz 31 de diciembre. Que compartan con su familia, con sus hijos, sus amigos. Y si estás o l o ponga salsa. La música que le alegre el alma. Chao. Nos vemos. Pórtese mal, pero cuando se porten mal, me avisan. どういうことか。 うん。 もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も a 一度、もう一度、もう一度、もう一度、h う一度、もう一度、も Rendí tributo a la trayectoria de este nuestro querido amigo el gallo s a l s e r o Fuerte el aplauso a la gente que está aquí, ustedes en su casa. Gracias, Tito, por estar aquí con nosotros. De verdad que estamos más que contentos. Mi respeto y mi admiración. Gracias. Claro que sí. Gracias al mundo entero. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, y no me llores, que no me llores nada.、No、llore. Y que siga en la fiesta, papá. よろしくお願しす。<you. S 2> Son boleros. u n、no si、recorrido por la música afrocaribeña de todos los, los tiempos. Tiempo g r ti a n d e s compositores y cantantes. Anécdotas con. Y a l g o s m á s o Son boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacio. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique de hacer el sonoro. Escúchalo todos los sábados y domingo s a partir de las 8 de la noche. Que no hay en la vida otro amor.